Estreo v o c e SMX presenta Entre Colores, conducido por Betty Sam, Mara Aldrete, m a r i l ú e q u i w a y Tess Aldrete, quienes darán voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostraremos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre colores. Comenzamos. Bienvenidos a Entre Colores. Yo soy Betty Sam y bueno, pues ya estamos aquí listas para、eh, tratar el tema de hoy. Muy, muy interesante. Y ya están con nosotros、eh, Tess. Hola, Tess. Buenos días. Hola, Betty. Buenos días a ti, a nuestros Radio Escuchas y a mis supercompañeras. Gracias, Tess.、Eh, Mara, buenos días. Hola, hola, chicas. Buenos días. Buenos días a todos nuestros Radio Escuchas. Marilu, buen día. Hola, hola, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas y a mis grandes compañeras tan hermosas y preciosas. Ay, hombre, bueno. No, gracias, sea, bueno. Mana. Gracias, Mana. <risa> no, pues buenos días, gracias por las flores y bueno, pues aquí estamos en un programa más de Entre Colores, donde, bueno, ya saben, vamos a hablar de todos esos、eh, temas que tenemos que tratar, que tenemos que. Que vivir de、eh, diversidad, de inclusión, discriminación, etcétera, etcétera. Y pues hoy traemos un tema que está muy, muy. ...pues No quiero decir de moda, porque de moda me suena como a ropa, calzado,、eh, tendencias y todo eso, sino que es algo que está.、Eh, una, problemática una problemática muy actual, ¿no? Una problemática muy actual, sí, que es algo que verdaderamente. Bueno, yo digo que siempre ha existido, ya, te, ya le pusimos nombre. Antes era, ¿qué? Carrilla, le decíamos, ¿no?、Sí. Pero al final ha ido creciendo con, con los años y se ha vuelto más, más fuerte, ¿no? Y se ha agudizado, ¿no? Sí, se ha agudizado. Ha, ha subido de tono, ¿no? Antes justo era eso, ¿no?、Uh -huh. El tema sí, de que carrilla. Era, era carrilla,、uh -huh. pero ahora. No, ahora llega hasta la agresión física, ¿no? Entonces estamos hablando del bullying. Y bueno, tenemos un invitado muy especial el día de hoy que viene a platicarnos historia. Y pues en esta ocasión le toca a Mara presentarnos la historia. Entonces, Mara,、eh, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que esto es una problemática que realmente siempre hemos tenido. Eh, sin embargo, p u en s b u e o en los últimos años considero que ha sido la difusión, ¿no? y que esta parte de las redes sociales pues bueno, también nos ayuda n a que、pues, esto tenga más entendimiento a qué escalas puede llegar, porque pues bueno, tenemos diferentes tipos de bullying: escolar, laboral, incluso ¿no? eh, en redes sociales y, y demás. Y pues bueno, el día de hoy yo quiero presentarles un, un caso de, de un chaparro de nivel secundaria. Él nos pidió mantener su anonimato, entonces le vamos a llamar el señorito Harrison. ¿Sale? Entonces, este, bueno, el señorito Harrison, él、eh, durante toda su. Pues, pues la cierta parte de, de su. Desde sus escuelas, pues ha sufrido bullying porque él nació con un pequeñito defecto que es retraso de crecimiento. Entonces, pues bueno, va un poquito, digamos que en estatura, un poquito más, más bajo que, que lo normal que sus compañeros. Y pues bueno,、eh, desgraciadamente es de donde se han, se han agarrado para p、pues、u estarlo para e s molestando. Entonces, b u e n o s d í a s señorito Harrison. Hola, buenos días a todos. Sí, vine a contarles unas cuantas anécdotas de no solo mi escuela, sino pues, también un bullying familiar que me llegó a pasar con alguien que yo pensaba que me iba a p o y a r mucho de visión. Muy bien. Este... Pues bienvenido, bienvenido Harrison, gracias por la confianza de venir a contarnos tu historia. Y este, pues cuéntanos un poco, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que has tenido que vivir? Pues yo. In... La primera anécdota fue cuando estaba en primaria, primero de primaria. Fue la primera vez que se burlaron de mí, porque. Yo era mucho más bajito lo, de lo normal, unos 5, 6、no, centímetros más, menos que el promedio. Entonces, muchos me hacían bullying, me decían el chaparrito. Y aparte de que hubo, un, pues, por esa época no comía muy bien, no, no era fan de la. De la comida De, de la comida la saludable, de los vegetales, frutas y todo eso. Entonces, bueno, yo creo que ningún niño es fan de los vegetales, ¿no? No. Este, pues te, también estuve、eh, muy flaco en ese tiempo y también pues, por eso me ofendían. Me decían el f l a c u c h o me decían el gnomo. Y pues ya pasé de segundo de primaria. Estuvo un poquito más calmadito. Pero las burlas volvieron a empezar a cuarto de primaria. Principalmente por una niña muy castrosa que, pues. No, no voy a decir su nombre. Pero era hija de la maestra. Y. Ella siempre me estaba molestando. Me decía, oye, oye, este chaparrito, oye, este enano, que no sé qué.、Uh -huh. Eso es algo que a mí, en lo personal, me ofendía mucho. Y hubo una vez en la que me tropecé. Y pues se empezó a reír de mí. Y me dijo: Es que, ¿cómo no, cómo no lo viste si estás tan chaparro y tan cerca del piso? Y todos empezaron a burlar. Lloré. Y en quinto y sexto, fueron. En, fueron en una escuela más, este, más unida en la que todos. Todos los grupos estábamos juntos, nos enseñaban a todos lo mismo. Entonces estaba muy agradable. Y pues ahí no me hicieron bullying. Y fue, no fue hasta este año, o sea, primero de secundaria, que volvieron las burlas. Pues, me golpeaban, me tiraron, me hicieron una cicatriz. Y pues una vez me quitaron la banca y un compañero me dijo: Es que no estabas a la altura de la situación. Yo me sentí muy ofendido porque el mismo niño me estaba haciendo mucha burla esos días y era mi amigo. Entonces、pues、yo. Se ni... supone, ¿no? No es supuestamente mi amigo. ¿Era ¿eh? mi amigo? Sí.、Uh -huh. Y entonces. Pues al principio yo me sentí muy enojado. Yo traía una botella de agua. Y la traía abierta y fue así: de, No te burles de mi tamaño. Y como tenía un popote, no sé por qué le puse un popote, se lo apreté y salió el agua disparada hacia él. Y él dijo: Oye, ¿qué te pasa? Y me lo intentó de devolver, pero no pudo bien. Pero al final, al día siguiente, pudimos arreglarlo. Pero no solo él, sino que muchos otros compañeros. Pasó lo mismo y me sentí muy agredido y muy triste a la vez, y me tuvieron que cambiar de escuela.、Pues、respecto al bullying escolar, eso fue todo. Y respecto a la persona. En la que yo pensé podía confiar, estaba muy equivocado. Ese fue mi papá. Vamos a llamarle el señor M. ¿Ok? Ajá. Entonces, el señor M me. me yo, yo confiaba en él para decirle mis, mis secretos y todo eso. Y resultaba que siempre que había visitas estaba así: de oye, oye, mi hijo me, me dijo tal cosa que dijo que le guardara, pero no puedo. O incluso una vez, me, este, bueno, no una vez, por lo general, siempre que voy con él, por, porque pues, mi mamá y mi papá están divorciados. No, no. Es, no. No puedo estar tranquilo con él porque siempre me está haciendo burla. Siempre me dice, oye, Flaco. Y pues es algo que ya me ofende mucho. Pues ya hace mucho tiempo que no voy con él. Y、pues、ya sería todo. Oye, Harrison. ¿Qué pasó? Este, una pregunta. Por ejemplo, de quien sufriste bullying, fue uno de los violentadores, fue la hija de De tu maestra. ¿Tú le llegaste a decir a A tu maestra lo que e s t a b a haciendo tanto tus compañeros como su propia hija? Sí, yo lo hice. Y tuvo、pues, un momento en el que、sí、l e regañaron muy feo. A.、Ah, ah, Y este, las casi la suspenden, pero no, no la suspendieron. Prometió que ya no lo iba a hacer y ya no lo hizo. Y hablando de suspender, e s también e t en una de esas de secundaria de este año、mm. eh, se burlaron unos niños d e c proje del B, ¿eh? uno por él, y pues、eh. le, le pegué, intenta... me defendí. Y yo salí suspendido. Y cuando intenté de explicar, no me creyeron. Decían: Es que él, fue, él es el niño más estudioso y más, más bien portado de todo, el, de todo mi salón. O sea, el que te agredió. Ajá.、Mm. Y pues, yo terminé suspendido y pues, actualmente ya no voy a la escuela. Por pues, el mismo tema. Ya, de que ya no quieres. ¿Vos sea, e ahorita a no vas a la escuela porque e s t á s suspendidos? í Por cinco días. ¿no? Por, sí, cinco días. Entonces ya no voy a la escuela. Ok. Entonces, bueno, aquí, aquí lo que yo veo es que eh, lamentablemente. Eh, Y creo que pasa mucho, y Marilu, tú que estás activamente ahorita como maestra en, un, en una escuela, a veces <coughs> la agresión verbal no se nota tanto como el, los golpes, ¿no? Entonces, cuando el niño buleado se defiende, es el que recibe el castigo. Pero cuando el niño buleado se desvía es porque ya viene cargando una serie de insultos, de burlas, de, de, de maltrato emocional, de violencia verbal, que a lo mejor nadie detecta, ¿no? Ya se dan cuenta cuando ya se llegan los golpes, ¿no? ¿es n o correcto? Sí, es muy común que en, en las escuelas、eh, se dé. e s o s ataques que pareciera que no existen porque no hay agresión física. Más sin e n c a m b i o creo que la agresión verbal, creo que en algún momento lo comentábamos, inicia desde una burla, ¿no? Desde una burla en la que la otra persona que no está de acuerdo o que no se siente bien con, esa, con ese comentario, con esa situación, y lamentablemente, por、eh, También es mucho de que, aunque esté el maestro ahí, pues no estamos como que al 100% con todos los alumnos, ¿no? O sea, a veces tenemos que ir al baño, a veces tenemos que bajar a dirección, y son los momentos en los que, esos pequeños momentos que los niños tienen que convivir、eh, de alguna forma sin la vista del maestro a cargo, pues muchas veces es donde más frecuentemente se dan ese tipo de ataques. Desde el tema que a mí me llamaba mucho la atención de Harrison, desde la perspectiva de un cuerpo, ¿no? Él decía lo normal, ¿no? Y entonces yo aquí llamaría que es un cuerpo normal, ¿no? Porque todos tenemos cuerpos normales, o sea, al final todos nuestros cuerpos son funcionales, ¿no? Pero esta palabra de normal、uh -huh. hace que, entonces, si tú no, tienes, no estás en, dentro de un cuerpo que es visiblemente agradable, e O el, dentro de los estándares de belleza, pues obviamente los niños se sienten afectados al no tener la estatura, el peso, el color de piel, ¿no? este, la complexión.、Pues、es, que, y... es que yo también, pero no por intervirte, pero yo también tengo los ojos azules y eso es, también me hacía mucha burla por eso. Decían que mis ojos eran de un color muy feo y que utilizaba l e n t e s de. e c o n t a c t o Para que se vieran azules. En cuarto, un niño, un niño de hasta atrás me dijo: Oye, es que a lo mejor tú tienes los ojos bien feos y por eso te los cambias de color. Y yo le dije: No, yo nací así. Y él me dijo, a ver, a ver, quítatelo. Y yo le dije, no, no puedo. Me, me quiso, según quitar la lentilla que traía. Pero pues no pudo, pues, por, pues, por obvias razones. O sea, la cosa era atacar, ¿no? Porque al final del día, e s t á digo, sabemos que el tema de l o s pigmentaciones y demás, pues realmente son como un defecto, pero. Uh -huh. Es un defecto padre, ¿no? En caso de、sí. los ojos, y pues bueno, hasta por eso atacaban a, a Harrison.、Sí. El tema es que, como bien dijo Marilu, ¿no? O sea, ¿en, en qué momento es el que si no compras con cierto estándar o con la cotidianidad o esa regla general física, entonces ya tengo derecho a atacarte, ¿no? Digo, vivimos en un país latino donde,、eh, pues, es poco común, ¿no?、O、es menos la población que tiene ojos de color y, pues, hasta eso incomoda, ¿no? Sí. Claro. Pues sí, porque al final nadie, o sea, pues, tienen muy pocas personas en México tienen los ojos azules, ¿no? No es、Exacto. tan común. Y al parecer, pareciera que es un defecto, ¿no? Que a los demás les incomode. El, el tamaño de tu cuerpo, o la complexión de tu cuerpo o el, o, o el color de los ojos, o sea, no es una cuestión que debe, debería de incomodar a los ojos de, de los demás. Y en este caso a mí me llama la atención mucho porque、eh, vivimos en una sociedad donde nos las pasamos siendo como la policía de los cuerpos, ¿no? Donde evaluamos desde que salimos de la casa, ya estamos evaluando los cuerpos de los demás, ¿no? Este, si son grandes, si son pequeños, si son este, estrechos, si tienen la nariz grande, si tienen las orejas grandes, ¿no? Este, y v i empiezan n e e los sobrenombres, ¿no? Yo recuerdo que tenía una compañera que le llamaban Dumbo porque tenía las orejas grandes, ¿no? Y se reían de ella todo el tiempo. Sí, Pareciera tan gracioso, pero justo como dice Harrison, o sea, lastima, hiere. Al final es como el saco de piedritas que te están llenando todo el tiempo, hasta que llega un momento que, por supuesto, tienes que aprender a poner límites y después resulta que el malo eres tú, ¿no? que el violento eres tú, cuando lleva todo un proceso de, de gestionar, de aguantar, de soportar, ¿no? Y, y pues aquí es donde debe de caber un poquito la, la congruencia de en qué momento hacemos.、Eh, Este acto de poner límite y cómo le enseñamos a nuestros niños a poder poner límites, a establecer límites cuando nuestra sociedad está enferma, justo los adultos son los que enseñan todas estas este, acciones, ¿no? Con nuestros comentarios en casa, en la misma sociedad, y que por supuesto los niños son los afectados, ¿no? Sí, la, lamentablemente, perdón,、eh, como dicen. Nos sentimos con el derecho de criticarla como se v e las otras personas, ¿no? Lamentablemente, la, la sociedad ha creado un, un, un estándar de belleza, por llamarlo así, en el que tienes que ser alto, delgado y, y guapo para pertenecer, ¿no? Para, para embonar. Y si、sí. no eres, entonces ya la gente se cree con el derecho de decirte. Entonces, la verdad es que somos un país latinoamericano en donde no somos altos por Por este, Por este... Genética. Genética, genética, ¿no? O sea, no. Que sí, que sí hay. Yo tengo un sobrino que mide 1,96. Ok, bueno, pues sí. Y hay que criticarlo porque es. No, son claro, sí, inmenso, le dicen ¿no? b a r rocha, le dicen、sí. de todo. Y aparte la pasa mal porque luego el pobre no cabe por las puertas, ¿estás de acuerdo?、Uh -huh, entonces,、sí. este, e t n o por, eres chiquito porque eres chiquito, si eres grande porque eres grande, la verdad es que eso no debería de ser razón para que te critiquen, para que te digan de cosas, nada, nada, simplemente no debería de existir. Pero, de, pero existe, lamentablemente. Y lo que pasa con las escuelas es que los, los, los niños y los adolescentes son muy crueles. Sí. Son muy crueléticos los adultos también, no voy a decir que no, pero los niños, como que, pues entre que lo toman a juego y entre que lo toman a broma y entre que muchas veces lo hacen para quedar bien con los demás, para quedar como el chistoso, o en muchos casos, los, los buleadores, para sentirse como que el jefe de la. De la l u g r De la pandilla, ¿no? Ajá. Eso es algo que p e r s o n a l yo no entiendo. El ¿Por el qué tienes que ser algo? O sea, ¿por qué tienes que ser yo, alto, guapo, con el pelo rubio, yo qué sé? Para que las personas no te. no se burlen de ti. ¿Por qué a fuerza.? Tienen que fijarse en esos pequeñitos defectos y hacerlos públicos, por así decir, ¿no? c l o Pues es que quizás, tal vez, deberíamos empezar a quitarle esa palabra, ¿no? De defecto. De es que no son defectos, o sea, son, son este. Por ejemplo, en tu caso, Harrison,、eh, yo también yo tengo una sobrina que tiene también una. No sé cómo se le llama. Alguna, condición, ¿no? Una condición con la glándula del crecimiento, ¿no? O sea, ella es chiquita. O sea, ella desde niña también, ya ahorita ya es una jovencita, tendrá, no sé, 18 años, la con 19 años tal vez, y este, pero es muy chiquita. ¿Por qué? Pues porque de por sí sus papás son bajitos, entonces así como que alta no tenía por dónde, ¿verdad?、Eh, pero aparte、eh, de lo normal, o sea, vamos a decir, su mamá mide unos cincuenta y tantos y ella mide unos cuarenta y tantos, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que le trataron,、eh, o sea, se lo detectaron de chiquita, niña muy, muy chiquita. Pero aún con tratamientos y todo, pues no logró alcanzar más estatura, ¿no? Pero eso no tendría por qué ser un problema, ¿por qué? Porque cuánto mides no te define como persona, ¿no? no. O sea, lo único que, el, el, lo único que afecta, cuánto mides es en el largo de tus pantalones, ¿no? En cuánto le tienes que doblar el dobladillo o en cuánto tienes que h a c e r el dobladillo a la falda. Eso es lo único que afecta, ¿no? O sea, y no digo afecta en mala onda, sino que. No, sino en la c o s e d e r a amiga, en estar en la c o s e d e r a En la c o s e d e r a exactamente, en la que qué flojera h a e r el dobladillo. Eso、Exacto. es lo único que debería de impactar, por no decir afecta.、Claro. Debería de impactar tu estatura, ¿no? En el largo, en lo que le tengas que subir o no al dobladillo de tu ropa. O que a lo mejor no consigas, bueno, yo les voy a decir, yo por ejemplo,、eh, al ser de cuerpo grande, Toda la ropa me queda larga, porque aparte no soy alta. Sí. Entonces, me compro la ropa de gente de cuerpo grande, que generalmente es gente, por ejemplo, los americanos, los norteamericanos, que son pues, Estados Unidos, por decir, porque nosotros también somos norteamericanos, que son grandes y altos, ¿no? Entonces, yo me compro ropa y soy que me queda de ancho, pero me sobran 10 centímetros o más. De largo, ¿no? Por ejemplo, en un pantalón. Entonces, en eso es en lo que debería de impactar, nada más. ¿Cuánto dobladillo le tienes que hacer a tus pantalones? Punto. Lo demás no debería tener nada que ver, ¿estamos de acuerdo? Claro, claro. ¿Sabes qué pasa? Que justo, ¿no? Estamos en un tema de de mucha frialdad de los chavos de ahora, ¿no?、Eh, uh -huh. Yo sí entiendo, ¿no? Que... Sí, son bromas y demás, pero tampoco son retrasados, ¿eh? Tampoco t a n tarados. O sea, saben perfectamente, tanto saben cómo lastimar que saben justo hacer los comentarios precisos. Entonces, vamos, aquí sí, quizás esto viene de, desde casa, ¿no? Que no se les ha enseñado la suficiente empatía. Que no se les ha enseñado el respeto al, al prójimo y demás, porque de que saben lo que están diciendo, lo saben, ¿no? Y como tú bien dices, la estatura, pues no, no define nada, ¿no? Absolutamente no. nada. Ahí tienes a Napoleón, ¿no?、Claro. O a sea, Dale. O sea, Dale. Ahí tienes a Einstein, ahí tienes a Gandhi, ¿no? O sea, o sea, o sea, sea, tres que, tres grandes que personajes que inventaron. Hay, un, hay, hay un dicho que dice que la inteligencia se mide de la cabeza al cielo, ¿no? Exacto, ¿no? No, y, y por ahí, ¿no? Que s e dice que justo, ¿no? La estatura tendría que ser medida con base a, a tus atributos como ser humano, ¿no? Exacto. O sea, qué tan grande eres、como、por、persona. lo que haces, Ajá, por lo, lo que、tamaño. proyectas, por lo、Exacto. que eres como persona. Entonces,、mm -hmm. quizás si la sociedad volteara a ver, o sea, que de nada sirve, o sea, un cuerpo esbelto. Si realmente lo que tienes más estrecho es tu empatía, ¿no?、Uh -huh. O sea, justo, ¿no? Tendríamos que medirnos más por la grandeza de nuestros actos, del tipo de persona que somos y la clase de, de individuos que, que proyectamos, ¿no? ¿A q u e c u á n t o mides, ¿no? O cuánto pesas.、Ah, claro, aquí lo que me llama la atención y me molesta, porque honestamente me molesta, es que Harrison esté expulsado por haberse defendido. ¿no? A mí también, me sumo eso, a la p r u e e molesta. Me, me, me molesta bastante. Por tres, por tres. Harrison, vamos a mandar mañana、sí, hashtags. Todos somos Harrison. <risa> sí O sea, ¿por todo ¿por todo ahí no se vale, porque él, él lo único que está haciendo es defenderse, porque llega un momento que, que obviamente te cansa. De estar recibiendo,、eh, este, yo creo que todos, todos aquí en algún momento hemos recibido bullying en la escuela, ¿no? l e digo, antes era carrilla, pero hoy、ah. en día como que son más crueles, ¿no? s é sí. sí. se sea, han especializado. o se han especializado. O sea, en mis tiempos, a mí no pasaba de que me dijeran la gordita, ¿no? Pero hoy en día yo he escuchado. insultos feos, bola de manteca, bola de grasa, a los, a los chicos gorditos, ¿no? Y a los chiquitos,、eh, un montón de cosas. A los grandes, el grande que la garrocha, que el, el... aquí en Veracruz hay unos que les dicen, este, hay un árbol que se llama palo de, ay, no me acuerdo, es un, es un tipo de árbol que es largo, largo, largo, largo, largo, largo, y luego arriba tiene como un este, Como mucho follaje,、uh -huh. y entonces, por ejemplo, yo he conocido personas que son muy delgadas, muy altas, con cabello chino, y entonces les dicen palo de. Ay, no me acuerdo cómo se llama,、yo、tengo que acordar cómo se llama el árbol. Entonces, eh, eh, se especializan, ya se han especializado en insultos, ¿no? Y, y, y encuentran una cantidad de, de formas de decirte que, que no entienden, o sea, tú tienes una lucha interna a lo mejor, ¿no? A lo mejor a ti no te gusta cómo eres y a lo mejor no lo puedes corregir. Por ejemplo, en el caso de Harrison, ¿qué puede hacer Harrison para ser más alto? Nada. ¿Están de acuerdo?、Sí. O sea, ese ya es él. Es su, su cuerpo. Es bueno, su físico. Bueno, y además, perdón, Betty, que te interrumpa. Harrison hoy tiene una edad, todavía está en etapa de crecimiento y, y desarrollo. Sí, tiene que crecer. Puede crecer, hay tratamientos, hay muchas cosas que todavía se pueden hacer y que no está definida todavía su estatura al 100%. Y, y pues, o sea, yo conozco muchos niños que están súper, súper bajitos y que de un momento a otro dieron el estironzote y se convirtieron en, en personas、Ajá. altas, ¿no? n o Eso tampoco lo va a definir. Claro. Aquí, y, si, y si no lo da la, y si no le crece mucho, tampoco pasa nada. O sea, exacto. e s es que fíjate, ¿no? Ahorita lo que decías,、eh, que nos molesta que realmente él haya sido el que terminó suspendido por defender su derecho a ser respetado、uh -huh. ante la omisión dada por las propias autoridades. Y que la gran explicación sea: no, es que este niño es el este, que lleva mejores calificaciones. Pues debería de llevar mejores calificaciones en moral, en, en muchas cosas que son de valores y no en lo cognitivo, ¿no? Y entonces, ¿qué? Porque yo sea de 10, ¿eso me da derecho a,、no. a, a, a fregar a otro? Pues no. Entonces, supuesto, no, pues no. olvídate, ¿no? Pues entonces Einstein nos hubiera dado a todos por todos lados, ¿no? Claro.、No. Es、o、que sea... Lamentablemente en el sistema educativo. Le ponen mucho peso a, a un 10 o un 9, cuando realmente las habilidades socioemocionales de los niños son las herramientas que realmente interesan en el desarrollo y crecimiento de, de esas personitas, ¿no? Y, y, y qué triste ver que cuando tú ejerces ese derecho de poner límites y decir basta, en vez de apoyar, ¿no? A, a buscar estrategias para poder empezar a fomentar. Porque sabemos que, pues, obviamente, no podemos hacer yo que soy maestra, ¿no? A veces digo, qué lástima que no podemos contar con el apoyo de los padres, ¿no? Y yo le comento a mis compañeros maestros, ok, no tienes el apoyo en casa porque depende del papá, de la mamá, del abuelo, de quien cría, ¿no? Porque a veces ni siquiera es la mamá, a veces se lo encargan al vecino, a veces se lo encargan al hermano mayor o al primo, ¿no?、Mm. Pero nosotros, como docentes, en este caso yo, Tenemos que buscar estrategias dentro del aula, dentro del colegio, dentro de la escuela, porque están a nuestro cargo y también aprenden de nosotros. O sea, somos de alguna forma corresponsables de la educación de un menor. Y el no hacer nada ante el, la evidencia de un bullying nos hace, por supuesto, cómplices de esa falta de empatía y de no poder reeducar a una, a una población que está. En crecimiento y desarrollo. Por supuesto,、Bien. tal vez sea mínimo el granito de arena, pero por supuesto, ese mínimo puede contar. ¿no? Mira, el simple hecho de que ese pequeño granito de arena hace una montaña de diferencia en el ambiente que puede vivir justo ese alumno, ¿no?、Bien. Así es. ¿Sí? Porque Harrison hay muchísimos en muchas escuelas, ¿no? O sea, yo ahorita lo escucho a él y. Me transporto en el tiempo y todos hemos visto un niño de ese tamaño que ha sido buleado, y yo que soy maestra lo vivo todos los días, ¿no? Y es lamentable que,、eh, que pase eso, que haya muchos niños que estén sufriendo eso, porque eso genera, híjole, muchísimo, muchísimo dolor, daño, ¿no?、Sí. Que tienen que gestionar esos pequeñitos. Y es como una lucha estar en la guerra, ¿no? A ver ahora qué viene, de qué me tengo que defender.、Uh -huh. Vámonos al corte, chicas. Y este, ahorita que regresamos, ¿qué les parece si platicamos? O sea, ya vimos qué es lo que pasa, qué es lo que sufren,、eh, cómo él, él buscó la manera de defenderse. ¿Qué tal si hablamos del papel de, de que aunque ya lo mencionamos así en cortito, pero ya más a profundidad, del papel de las autoridades escolares? Y de los padres de los buleadores, porque al final el padre del niño buleado, pues no tiene culpa de nada, ¿estamos de acuerdo?、Uh -huh. Pero el padre del niño viola, este buleador sí tiene n parte y culpa, porque también、claro. ellos muchas veces son los que, los los que, que alimentan pueden... y fomentan. Ajá, entonces, y la falta de, de responsabilidad y de acción de las autoridades escolares. Entonces, vámonos al corte. Recuerden nuestras redes sociales, e s t e r e o v o c e s MX en Facebook y en Instagram. Nuestro WhatsApp e e cabina, 2292-104766. Y regresamos en un momentito, no se vayan. ¿Estás escuchando? Entre colores. Un espacio seguro donde, a través de la empatía, el respeto y el anonimato, mostramos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre colores. Síguenos en nuestras redes sociales. e s t e r e o v o c e s m x en Facebook e Instagram. O en nuestro WhatsApp en cabina. 2292-1047-66. 2292-1047-66. Regresamos. Dale voz a tu marca Esterovoces e MX. Entrevistas, menciones, spot s publicitarios, espacios de transmisión, publicidad visual. Publicítate con nosotros, somos tu mejor opción en radio online. w w w e s t e r e o b o c e s m x c o m WhatsApp 229 210 47 66 Ponte en contacto a través de contacto e s t e r e o b o c e s m x c o m Dale voz Dale a voz. tu marca a en e s t e r e o b o c e s m x Todas las mañanas, Esterovoces NX presenta Voz en Sintonía con Betty Sam. Come fly with me, let's fly, let's fly away. De lunes a viernes, a las 11 de la mañana, Voz en Sintonía con Betty Sam. Betty Sam y sus invitados hablan contigo de diversos temas. Familia, salud, negocios, viajes y un poco de todo lo que vivimos en nuestro camino por la vida. Disfruta de un excelente programa y, eso sí, solo buena música. v o c e sintonía, s lunes a viernes, a las 11 de la mañana, con Betty Sam. Solo por Estero Voces. MX, Esterovoces MX. BETSA, la marca por excelencia de arte y tejido artesanal. Tejemos prendas, accesorios y amigurumis a crochet. Tejidos personalizados. Tú tienes la idea, nosotros la tejemos. Enviamos a toda la república. Participamos en ferias y eventos. BETSA, la marca por excelencia de arte y tejido artesanal. Síguenos en nuestras redes sociales. b e t z a bajo v e r b e t z a bajo v e r En Instagram y en Facebook. O comunícate con nosotros al 2292-446610. 2292-446610. Todos los martes y jueves a las 8 de la noche. Esterovoces MX presenta. Un café con Sandy. Un espacio abierto a todas las expresiones artísticas y culturales. Sandy transmite, promueve y fomenta la cultura y las artes para fortalecer, impulsar y cultivar el conocimiento en su radio escuchas. Un café con Sandy. Martes y jueves, 8 de la noche. Solo aquí, en e s t e l o m o s e s m x Generando emociones. s e s t á l o r e o p o s SMX presenta: todos los lunes a las 8:30 de la mañana. Let's go, girls. Latidos en a n u n i a Conducido por Betty Sam, Madero Equiba, Eli Herrera y Rosita Enríquez. Una charla entre amigas. Análisis, opinión. Debate de temas y situaciones de la vida. Un programa pleno de feminidad. Latidos en armonía. Solo aquí, en Estera Voces MX. No te lo pierdas. Ya estamos de vuelta en Entre Colores. Sigue acompañando a Betty, Mara, m a r i l ú y Tess. En este espacio que da voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Continuamos. Pues ya estamos aquí de regreso, ya s t á n rapidito, rapidito del corte. Y bueno,、eh, cuando mandé a corte dije, bueno, vamos a hablar ahora del papel que juegan. Ya sabemos qué es lo que pasa. Ya sabemos que en las escuelas hay mucho bullying por cualquier cosa: por el color de pelo, por el color de piel, por tu estatura, por tu tamaño de cuerpo, por, por si usas lentes, por, por si eres el estudioso, por la parte económica. También. Por cualquier cosa, por. Cualquier cosa que tú、es、quieras hacer. todo le h a l a n a h no, sí, y si no tienes, te lo encuentran. O sea, por todo le hallan. e s c Arban y te lo encuentran. La cosa es que el que, el que quiere el bulear. más va a e r Sí, el que quiere bulear encuentra la manera y encuentra el motivo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con, vamos a empezar, con los padres?、Eh, muchas veces, yo he ido, no sé, y ustedes como psicólogas me dirán si eso es cierto, que yo una vez escuché. Que decían que el niño, el niño buleador normalmente viene de un hogar violento. y sí, que él recibe, el recibe violencia más, doméstica. Es lo más normal que el, que el que bulea tenga algún problema personal en casa o que esté p a s a n d o algo en su hogar. Sí, y al、La、final del、amiga. día, pues bueno.、Eh... Tienen tanto, o es tan complicado el sistema familiar, o, o como s e a Harrison, n o todos los problemas que, que tienen, que buscan un objeto de descarga, ¿sí? uh -huh. y alguien a quien ellos, supuestamente, ¿verdad? Porque volvemos al tema del por qué, pero consideran a alguien débil, ¿sí? porque al final del día, dentro del sistema familiar, pues ellos son los débiles. Entonces,、uh -huh. tienen lo que, que buscar... lo que pasa es que, como bien dijo Napoleón, ¿Cuándo es el mejor momento de educar a, a un hijo, a un niño? Veinte años antes, empieza con los padres, ¿no?、Uh -huh. y, claro. eso, y eso es muy cierto, porque como bien dice Mara, o sea, sí, sí se hace la pirámide de violencia, y, y la pirámide es muy sencilla: o sea, el que tiene la mayor jerarquía o fuerza dentro de ese sistema, porque pues, pues es un sistema uniparental, Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor, papá, a mamá, descalificando y demás, este, mamá, al hijo más grande, el hijo más grande, el que sigue, el que sigue, y el más chico termina yéndole pegándole al perro, ¿no? Y el perro va y muerde a la planta. Entonces, justamente se es hace esta pirámide de violencia. Son, son chavitos que, que deben de estar viviendo situaciones como súper complicadas también en casa, que tienen la necesidad. De ir a, a proyectarlo y a relacionarse a través de la violencia. Porque, perdónenme, aquí en China y en Roma, el fruto no cae lejos del árbol.、Así、y、es? tu hijo, tu reflejo. O sea, no es de, ay, ¿de dónde salió este moconete? Pues tu hijo, tu reflejo, mamacita, papacito, fíjate cómo te conduces, cómo eres agresor hacia otros ambientes, que se normaliza la agresión dentro de un sistema. Entonces, para mí, Es normal el que v a y a y o a g r e d a en mi tema escolar, ¿no? i n c l u s i v e la comunicación, ¿no?、Uh -huh. Cómo te refieres, cómo te comunicas con otras personas. Porque a veces dicen, no, es que dice groserías. En mi casa no d i c e、sí. groserías. Por supuesto, te he escuchado decir en algún momento groserías, ¿no? Es como y... a mí una vez me dijeron, es que, ay, mi mamá, tu hija dice muchas groserías. Bueno, este, que, pues, vive conmigo. Este. <risa> ¿Cómo te explico, no? Y sabes que, m a r i l ú luego la manera en la que te expresas, por ejemplo, vamos a suponer que tú estás sentado en una mesa con tus hijos y de repente uno de tus hijos te dice: Oye, papá, fíjate que Juanito hizo e s t o c u á l Juanito? ¿El enano? O sea, lo、claro. dice el padre, ¿no? Entonces ya ahí el papá le está dando permiso al hijo de referirse a Juanito como el enano, ¿no? O el, te ponen o el... apodos. Ajá, o desde el que negrito. d Exacto. s e ponen apodos en la casa.、Exacto. O el negrito o el este. Ah, sí, el que parece charal. ¿Sí saben cuál es el charal? El、sí. charal es un pescadito ahí, flaquito. Y así le decía、sí. a mi hermano. A mi hermano le decían el charal. Entonces, si、eh, ya tú como padre le estás dando permiso a tu hijo para ponerle un sobrenombre o para. Ponerle un apodo para llamarle de una manera despectiva al otro niño, pues ya el niño dice: Pues si mi papá lo dice, también, ¿no? Claro. Lo que pasa es que siento que normalizamos los apodos, ¿no?、Uh -huh. O sea, y hay personas que, bueno, yo en lo particular pienso que hay veces que el apodo o el sobrenombre no te es tan malo, o sea, i n c l u s i v e hay、uh, sobrenombres que se quedan y se heredan. O sea, no sé, que le pongan el chilaquil al papá y de repente nace un hijo varón y ya es e l chilaquil también, ¿no? Entonces creo que se ha normalizado mucho esto de los sobrenombres y los apodos. Y obviamente estos sobrenombres o apodos vienen de, una,、eh, de, una, de un estándar distinto, ¿no? De c u e r p o de apariencia: que、claro. si son bajitos, que si son gorditos, que si tienen las orejas grandes, que si tienen los ojos de color. i n c l u s i v e de la parte económica, ¿no? Sí,、eh, sí. Yo, por ejemplo, que trabajo en un colegio privado, ya sabes, hay niños s u p e r elitistas. Y, los, y esos niños, pues que empiezan a, a bulear a los niños que tienen menos recursos o a los niños que son becados, por ejemplo, ¿no? Que tú no tienes el carro que yo tengo, que si yo me fui de vacaciones a tal lado, este, que si el juguete, que si yo tengo el. El reloj de marca o el celular de marca, y empiezan a jugar con esas situaciones, porque además ellos lo ven como un juego, y los papás también. O sea, lo ven como, pues son cosas de niños, este, no pasa mayores, y eso es de normalizar y de invalidar la emoción de los demás. De que a mí no me, no, me, no me gusta que me digan este tipo de comentarios, y es de juego cuando tú dices, a mí no me gusta jugar así, y yo no estoy permitiendo el juego, ¿no? Sí, no、sé, sí. sí, de hecho, es que no, tú, como padre, debes de decir: d e A ver, espérate, no te refiero a,、no, a tu、sí. amigo, ¿no? De hecho, no solo es este caso en la escuela, sino que también entre familia, como que no sé, o sea, los padres están divorciados y tienes hermanos, y no sé, tu hermano se va a ir con tu papá y tú te vas a quedar con tu mamá. Y, el, y uno de los dos está presumiendo que se va a ir a tal t a lugar, l que él no va a hacer esto y que va a hacer más cosas más geniales que él y que nunca va a poder hacer eso. Sí, ahí entra u n tema también, como decía, ¿no? Del bullying familiar. Sí, ahí, ahí en parte、eh, puede ser culpa del padre que tiene más posibilidades económicas. Que, este... o sea, pienso yo, ¿no? Si tú te separas y tienes dos hijos y deciden、eh, que uno se queda con mamá y otro se queda con papá, al final siguen siendo hijos de los dos, ¿no? Claro.、Sí. Eh, aunque vivan en una... cada uno en una casa, siguen siendo hijos de los dos. Y los dos deberían de tener los mismos derechos, ¿no? Y si yo, papá, me llevo a uno y yo, papá, gano más dinero y nada más a la mamá le paso cierta pensión. Y yo, como papá, tengo la posibilidad de llevar al que vive conmigo y darle y darle y darle. Yo debería darle igual al otro, ¿no? Entonces aquí es culpa del, del, del padre o la madre o del o sea, e d adulto. Porque es el que no está dando de manera equitativa cuando los dos son sus hijos de, manera, de la misma manera, ¿no? Sí, volvemos al punto, ¿qué les estás enseñando? Exacto, ¿qué les estás enseñando? Que sabes Que son hermanos. Tú tienes más y el otro tiene menos, y tú puedes presumir, ¿no?、Uh -huh. Esa es una.、Eh, otra, este, a veces como adultos no nos damos cuenta de que nosotros mismos, nosotros mismos, a veces los propios padres les ponemos los apodos a los hijos. A mí toda la vida en mi casa me dijeron gordita. O sea,、ah, mi papá,、sí. mi mamá, mis hermanos, todos. Que porque de cariño, porque no me decían este. Betita. Betita, ¿Eh? O sea, sí, o sea, me decían Betty, ¿no? Pero, pero, lo... ay, la gordita, no sé qué. Y la gordita por acá y la gordita por allá. ¿Y por qué el apodo no puede ser la inteligente? Sí. La、exacto. guapa. ¿no? Sí, ¿no? la bonita. La, ¿no? la, la, ajá, la agradable. Que porque era de cariño, sí. Entonces me lo decían en todas sus versiones, ¿no? Mi papá, mi mamá me decía g o r d a mi papá me decía gordita, mi hermano me decía gorio, o sea, él le cambió así. Pero al final, eran pues, versiones que o t i e n e que ver con tu peso. Todo、y、tenía que ver con tu tamaño. d El cuerpo, digo, mi, mi papá, cuando、Ajá. voy con él, me dice flaco, y pues, n o flaquito, no es... sobrenombre. Pero, ¿sabes qué? Mira, a veces、eh, Harrison no es en mala onda. Porque yo no creo que en mi casa me hayan dicho gordita para fregarme, pero yo sé que me lo decían de cariño. Pero por qué agarrar esa parte del cuerpo que a lo mejor ellos no se dan cuenta que es de peter el de la llaga, ¿no?、Claro. Ya, a ver, yo tengo una pregunta para j e r o s o a Por lo que yo observo, a ti te incomoda que te diga este, el señor M, este, flaquito o flaco. ¿Tú le has expresado que eso a ti te desagrada? Sí. ¿Y qué te dice? Flaquito. Ay, cállate, flaco, ¿no? O sea. Sí, pues, cuando yo le digo, oye, ¿me podrías dejar de decir así? Y él me dice, ¿por qué es divertido? Pues divertido para él. Claro. Pero ofensivo para mí. Claro, o sea,、wow. igual igual, yo te voy a decir una cosa, c a r r i z o n también.、Eh, tenemos que aprender como seres humanos a detectar o a entender cuando a una persona lo que le está. Digo, tú te das cuenta, necesitarías e r muy estúpido para no darte cuenta cuando lo que le estás diciendo a una persona lo está ofendiendo. Pero si te están diciendo, ¿Sí? no me gusta. Y si aparte y me incomoda... te lo dicen. O sea, ya más claro ni el agua, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí, pero está claro que lo hacen p r e a n d e burlos. No, pues ¿cuál? ya, si desde el momento que tú le estás diciendo que no te gusta y de todas maneras te dice que es divertido, entonces ya son ganas de fregar, ¿no? Sí. Entonces,、eh, los seres humanos deberíamos aprender a entender. Si yo ya estoy viendo que le molesta, que le ofende, a lo mejor para mí. A lo mejor a mí no me molestaría o a lo mejor a mí no me importa, pero todos los seres humanos somos diferentes y todos tenemos diferente sensibilidad s en s e cuanto a lo que nos dicen.、Claro. Entonces, si ya estás detectando que a esa persona le duele, le molesta, le ofende, pues d e j a d e decírselo. ¿no? Es que, ¿sabes qué, Betty? Ahorita planteaste dos premisas bien importantes. La primera, el que, a ver, si la persona ya me está diciendo que eso le desagrada, Entonces, yo me debería de manejar bajo el nivel de respeto de que, bueno, pues está diciendo claramente que le desagrada, o si yo ya noté que le desagrada, evito hacerlo. Pero no, o sea, justo nos da entrada la segunda premisa. Parece que conforme tú veas que a mí me molesta que me digas chaparrita, o que me molesta este, que me digas de tal o cual forma, pareciera que es justo darte la llave. Para que me estés molestando. O sea, lo hacemos a la contra. Ah, de gracias por decirme. e a e n o t e g u s t a Ajá. Gracias, gracias por decirme que ahí es donde te duele. Gracias por decirme que ahí está tu llaga, porque la voy a estar exprimiendo. O sea, utilizamos la información para destrozar para y no para、clara. construir.、Sí. Y ese es el punto que tenemos como sociedad. ¿Y sabes qué es lo peor que tú? Tú, como padre del niño buleado, acabas por decirle, porque acepto que yo lo hice, mi hija también recibía bullying en la escuela por no tener papá presente. Y, este, y entonces ella lloraba y se enojaba y yo le decía, ya no, o sea, mientras más llores, mientras más te enojes, mientras más les demuestres que te e s t á molestando, más te lo van a decir. Yo no se hicieron bueno o mal consejo porque al final、pues、ella tenía todo el derecho de expresar lo que estaba sintiendo, pero simplemente lo único que estaba haciendo era darles cuerda, porque eso es lo que pasa. Uno de los pasos que yo lo aprendí ya cuando me suspendieron fue que si te están molestando, se están haciendo burla, tú ignóralos, por favor. Si ven. Que a ti te molesta, lo hacen más. Ajá, van a seguir porque el punto de ellos es estarte molestando. Claro, y si tú les estás dando a entender que te están molestando, pues están logrando su objetivo, que es molestarte. Ahora te voy a preguntar, Harrison, ¿por cuánto tiempo te suspendieron? Cinco días. No, bueno. Aquí fíjense que yo platicando con, con la mamá de, de Harrison, pues ella me comenta n o que u、pues、era s e una situación que la mamá en su momento fue a hablar, fue a pedir a las autoridades escolares, les fue a, a notificar de lo que、eh, este Harrison estaba, estaba yendo a expresar a casa. s í Y pues realmente la, la, institu la institución educativa p、pues, u era s e de, ah, sí, voy, vamos a poner atención, vamos a revisar y demás, ¿no? Y al otro día, pues era lo mismo, ¿no? O sea, llegaba Harrison con, con su mamá, de, pues es que otra vez me hicieron esto, otra vez pasó esto, bla, bla, bla y demás. Entonces, pues la mamá iba cada rato, ¿no? Ya no iba como las primeras veces, pues al tratar de dialogar, ya iba bastante bien. Sí, s e g i r A exigir justamente, ¿no?、Eh, ya, pues, iba con, ya iba con el machete en la mano la mamá、sí. de Harrison, ¿no? A, a, sí, a defender a.、O、pues claro. claro. Entonces,、eh, me comenta la mamá de Harrison que hace unas semanas,、eh, que nuevamente, ¿no? Empezó, bueno, no empezó, siguieron con, con el bullying y demás, que como la mamá vio que la escuela no estaba realmente haciendo gran cosa, Pues que habló con Harrison y que le dijo: defiéndete, o sea, ve y hablalo primero, ¿sí? Con los compañeros, en este caso el que él decía que pues era su amigo y que pues era el que más lo fastidiaba, ¿no? Entonces, pues ve con Merenganito y pues dile que, y expresarle cómo te sientes, o sea, que pues sí que son amigos y que a lo mejor hay confianza, pero que no t r a s c i e n d a los límites del respeto. Entonces, este, pues bueno, señor Harrison lo, lo fue a hacer así.、Eh, sin embargo,、pues、lo tiraron casi casi de, de a loco. Y pues que la segunda instancia fue de l pues ya, o sea, ya hablaste, ya dijiste a, a los maestros, ya fuiste a dirección a explicar, pues ya su mamá había ido y, y demás. Pues ahora qué queda, ¿no? Pues d e f i é n d e t e Como te tengas que defender. ¿sale? Y que s i su mamá le dijo:、eh, si te suspenden o si algo pasa, tú ni te estreses, no te preocupes, porque es la parte en la que tú te enseñas a poner límites y empiezas a defenderte como persona. Entonces, pues bueno, que dentro del defenderse, pues sí llegaron a una agresión física. Y que cuando mandan a llamar a la mamá de Harrison y le dicen, pues que está suspendido, o ¿no? Pues ¿por qué razón? ¿No? Pues por tanta l i t a Pues obviamente que fue una campaña este, campal en la escuela, porque pues, obviamente la mamá estaba con todo, y ella lo dijo, yo ya iba a gusto, iba contenta de que ya mi hijo se hubiera defendido, ¿sí? de que ya mi hijo hubiera hubiera reaccionado. Porque al final del día,、eh, pues sí, el que es, un, es violentado, pues sí genera temor hacia su violentador. Entonces, pues la mamá aceptó el, la suspensión con todo el gusto y con todo el placer de, del mundo. Y pues es. Sabemos que cuando regrese, pues vamos se s u a b a a n ver, ¿no? A, a qué se enfrentan una vez re, este, regresando, pero pues sí, o sea, al otro chamaco no le hicieron nada y no pasó nada porque era el niño de las buenas calificaciones y el que había ganado el premio no se de, no se de qué, de matemáticas, y bla, bla, bla. De patanismo, ¿no? Le deberían de haber dado el premio, ¿no? No, entonces, pues al otro este, moconete, pues no le hicieron absolutamente nada. Y pues el señor Harrison, pues ya que se había este, defendido, pues fue el afectado. Aquí es, la situación es lo que justo yo era lo que hice cuando Betty comentó lo de su hija. O sea, yo creo que llega un punto en el cual que tú, como madre o padre de, del niño que sufre el b u l l y i n g pues a lo mejor primero quieres llevarlo al estado de conciencia de no les hagas caso, i g n o r a y demás. Pero también llega un punto en que. Tú sí dices, defiéndete. O sea, nadie va a pelear tus batallas. No, y ¿sabes qué? Llega un momento en que te metes. Yo voy a contar una anécdota. En algún momento, un、eh, en... día llegó llorando mi hija a la escuela, a la casa, porque no sé qué dijo y una niña l volteó y le dijo, tú cállate porque tú ni siquiera sabes quién es tu papá. Entonces, mi hija llegó l l o r y l l o r y l l o r y l l o r a casa y entonces yo fui a la escuela, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Pues Fulana le dijo esto y, y ¿qué hicieron ustedes? No, pues le l l a m a m o s la atención y que nada más. Sí, no, no mandaron a llamar a su papá, no. Ok. Entonces, al día siguiente, este. y Ahora tú estabas fue, esperando a los papás. Yo estaba esperando te... al papá, por supuesto. Entonces, y aparte, como era un pueblo chico, infierno grande, entonces yo le sabía dos, tres cositas al papá, ¿no?、Mm. Entonces. Fui y la aplicó, o sea, salió mamá Leona.、Claro. Y llegué y, y esperé al papá afuera y le dije: ¿Y sabes qué? Pasó esto. Ay, este. Bromas de los niños le dije: No, no son bromas. Lo que tu hija hizo fue un ataque directo en contra de la mía por no tener a su papá presente. Cosa que, discúlpame, a tu hija le importó un pepino. ¿De acuerdo? Claro.、Eh, le digo: Ahora, me queda claro. Que eso es algo que tu hija o y ó en tu casa, porque estaban en primero de primaria.、Le、digo, yo no creo que tu hija tenga los alcances a esta edad, a esta corta edad, para de, de ella misma salir, que Greta ni siquiera sabe quién es su papá, ¿no? Entonces,、eh, le dije, esto seguramente es algo que ustedes comentaron en tu casa. Entonces, te voy a pedir, por favor, de la manera más atenta, yo bien educadita, ¿no? No、eres de... una damita. Sí, soy una damita. Es un repertorio de chismes. ¿no? Sí. De la manera más atenta que o le dices a tu hija que deje de molestar a la mía, o yo voy a leccionar a la mía para que le conteste a la tuya. Y yo sé ciertas cosas de ti que probablemente no te gustaría que tu hija supiera. Tómala. Blanco es poco. El hombre, ¿no? Era moreno y blanco, es poco. No, bueno, no tenemos que llegar a eso, le dije. No, no tenemos que llegar a eso. En guerra anunciada no hay muertos, por eso Pero yo nada más te estoy avisando que si tu hija no deja de molestar a la mía, entonces voy a tomar acciones. Porque si tú le estás enseñando a tu hija a molestar a la mía, yo le voy a enseñar a la mía a defenderse y no te va a gustar, y a tu、no. esposa menos. Porque cuando tu hija llegue y le pregunte a su mamá que s、si、í es cierto que tú te acostaste con esta y esta y esta, mamás de las compañeras de sus, herman, de sus amiguitas, digo, mamás de sus amiguitas, ¿cómo crees tú que lo tome tu mujer? No, bueno, Betty, no tenemos No, no tenemos que llegar. Espero que no tengamos que llegar. ¿Correcto? No, sí, sí, claro. Por supuesto que la chamaca jamás le vuelve a decir nada a mi hija, ¿verdad? Pero tampoco la escuela tomó ninguna acción, la tuve que tomar yo. Ok, sí.、Eh, es que ahí lo que tú decías, ¿no? ¿Qué pasa con las autoridades escolares, no? Ajá. Y a lo mejor aquí, este... Marilu, nos, nos podría decir pues, s cuál es la, la postura a veces de, de las autoridades, porque quizás se sienten hasta limitadas por ahorita también todo este rollo que hay, ¿no? De no, este, como. Poner los límites severos a los moconetes y demás, ¿no?、Uh -huh. O si realmente es un estadio de evasión y de omisión que tienen las autoridades. Pues yo creo que son de dos que dos, ¿no? O sea, sí tenemos forma como de, de frenarlo, ¿no? O、okay. sea, y tenemos forma de frenarlo cuando lo estás viendo, cuando tú estás presente, ¿no?、Uh -huh. Pero al final no puedes erradicarlo. Porque depende mucho de las habilidades de cada niño y de cómo socializan, porque no estás pues, todo el tiempo pegados, pegado a ellos, ¿no? Pero Ahora, ¿qué tema... pasa cuando los papás van y dicen, oye, este, van con el directivo o con la maestra y le dicen, oye, es que mi hijo está siendo agredido por tal niño? O sea, ya está la queja directa. O sea, ok, a lo mejor tú como docente, como directivo, no lo ves. Pero bueno, ya, ya fue la mamá a decirte, ¿no? Oye, está pasando esto en tu salón o está pasando esto en tu institución. ¿Y, y por qué no hacen nada? Pues es justo lo que, yo, lo que yo comentaba hace un rato, ¿no? Es que depende mucho del docente, ¿no? Y de, del colegio. En mi caso, pues nosotros sí buscamos que, pues no tal vez erradicarlo, pero. De alguna forma empezar a sostenerlo y que pudiéramos tener、eh, de alguna forma las herramientas para que los niños aprendan. Sabemos que los niños de repente en ciertas edades carecen de empatía, ¿no? Este, hay que construirla、eh, de egocentrismo, por ejemplo. Los niños son, de repente suelen ser muy egocéntricos y entonces hay que empezar a enseñar l esas herramientas. Ahora, en el tema de cuando el papá ya detectó. ¿no? O sea, que a lo mejor tú como docente no, no lo hayas detectado, ¿no? Pero que el papá ya lo detectó y va al plantel y tiene esa queja y tú no haces nada, pues ahí obviamente es una evasión, ¿no? De cuidado. Pero también es muy importante destacar que ahora con estas nuevas leyes. Donde tú no puedes hacer ciertos comentarios con los niños, híjole, te estás metiendo en, en un lugar sumamente peligroso, ¿no?、Eh, fíjense que, por ejemplo, en mi caso、eh, es, es muy complicado porque además yo soy maestra, pero además mi hijo estu estudia en el mismo plantel, ¿no? Donde yo estoy.、Uh -huh. Y obviamente me doy cuenta de todo lo que pasa y sucede, ¿no? Y. Y que lamentablemente、eh, se han dado casos de que de repente tú quieres poner ciertos límites, y no sé, tal vez no les gritas a los niños como tal, pero sí les llamas la atención de alguna forma, porque eres la autoridad. Y tú estás ahí para que se sigan las reglas, ¿no? Que a lo mejor hay reglas que pues, no les gusten a los niños o a los papás también. Y de repente llega el papá que no quiere que le grites a su hijo. Ajá.、Uh -huh. ¿No? Y que te dice que te va a demandar porque tú estás haciendo abuso de autoridad, porque en, en ningún momento le debes de llamar la atención o de gritar, que para eso está él. Pero es obvio que él no lo está haciendo.、Exacto. O sea, queda claro que tienes una conducta de, de omisión, ¿no? Fíjate es? que Cuando yo era directivo de, de una institución educativa, una ocasión, había un niño que era de verdad muy, muy complicado. Y pues llegó un punto en que de verdad mi maestra ya se injertó en dragón porque ya estaba s tan muñono y le levantó la voz. Fue este, la mamá a quejarse y demás. Y le dije: Mira, esto se resuelve muy fácil y ojalá y lo aprendas. De un hijo maleducado, cualquiera es padre y cualquiera es madre, porque queda claro que tú estás siendo omiso en tu función. Y ahorita fue la maestra la que marcó el límite. Pero al rato va a ser en la calle donde le marquen el límite. ¿Por qué? Porque tú no estás cumpliendo con tu labor. Y ahí de educar sí, Y ahí sí tú no vas a poder hacer nada. O sea,、Exacto. a lo mejor tú puedes ir a la escuela y oiga, no le diga, no le grite, no le haga. Pero cuando ya te agarren a t r a n c a s o s a tu hijo en la calle por fregón,、uh -huh. ahí ya no vas a poder hacer nada. ¿Estás de acuerdo? No, ¿y cuántos casos no hemos visto, ¿no? De que. De verdad se lleva a, a tal extremo de estrés al, al niño, al jovencito que es bulleado, que justo resuelven de una forma muy radical. n o Y entonces, es, ¿es que ¿por es e que qué nadie lo vio? ¿Por qué nadie hizo nada? No, no nos confundamos. Sí se vio, sí se buscó hacer, pero hoy por hoy las autoridades son altamente omisas. No, yo a veces hasta siento que, que los directivos caen en una dinámica de pretextar a través de, de pues, cierto marco este, institucional o jurídico en, el no meterse, ¿no? Pero sí, te imaginas, tenemos... o sea, digo, al final, no meterte también es parte de la complicidad de lo que estás. ¿Es la omisión? Claro, o sea, no meterte es ser cómplice. No, o además, sea? además. ¿Qué pasó con、sea? esa niña que se murió hace poco? Ajá, justo. No, esa niña que, que ella tomó la decisión de defenderse ella sola del bullying, o sea, decidió aceptar un, el, que la r e t a r o n a golpes a y todo eso, con tal de defenderse, como para ponerle fin a ella, ya que por, por lo visto nadie la ayudaba, nadie la auxiliaba, nadie ponía fin a e s o y ella decidió enfrentarse. A su agresora y este, y acabó muerta. Sí. Por haber decidido levantar la voz y decir ya basta, ¿no? Claro. Y lo peor del caso fue que ahí hubo una omisión por parte de las, de las autoridades escolares y hubo una complicidad de parte de todos los demás compañeros. Yo vi el、es、video. Sí, sabes que Bessy también creo que a nosotros de... como adultos. Nos faltas también ser empáticos. O sea, d e f i no, i i t t v a m e e n l n o r m a l i z a m o s Y es lo que yo siempre he dicho: o sea, el bullying es violencia.、Claro. El bullying es a g r e s i ó n Y el bullying puede desatar algo mucho más grande. c、claro. l a r Lo ¿No? hemos visto en Estados Unidos, donde llega ya el alumno hasta el moño. Y descarga una pistola en contra de quien se le ponga enfrente. Del que se le ponga enfrente, porque ya,、eh, si, si ustedes revisan los casos, que yo creo que en este caso, en, en estas situaciones, sí, yo, yo no digo que esté bien que los niños hagan esto, que lleguen a una escuela y descarguen un rifle, una pistola y maten a, a la mitad de los alumnos. No, por supuesto que está mal, pero sí hay que, a veces. El asesino, el este, el otro, pero pocas veces analizan las razones que llevaron a ese niño o a ese joven a hacer eso. Y la mayoría de las veces, ya después de que lo analizan y todo, se dan cuenta que fue un niño buleado, que fue un joven buleado, al que nadie、eh, auxilió, en caso en el que las autoridades no hicieron nada. Y simplemente van acumulando rencores si en su casa no lo saben manejar, pero es que a veces, digo aquí en el caso de Harrison, bueno, Harrison se lo dice a su mamá, ¿no? Pero ¿cuántos niños hay que no dicen nada? Claro. Y、sí. que lo van guardando y van acumulando y van acumulando y van acumulando todo ese rencor hacia sus agresores y acaban descargando el odio sobre lo que se les ponga enfrente. Exacto. Y entonces habría que analizar en este tipo de situaciones por qué los niños hacen esto, por qué los jóvenes hacen esto. Y generalmente es porque nadie los ayudó cuando lo necesitaron.、Sí. ¿Por qué? Por la falta de empatía del adulto y, porque,、eh, y por la conducta omisiva. Y por la c o n d u c t omisiva y por la falta de valores en casa. Hoy en día. Yo les puedo asegurar que si tú le preguntas a un grupo de niños qué es la empatía, una gran parte de los niños no lo vas a ver. Porque es algo que en su casa no lo, no, no, no, lo, no lo hay, no lo practica, nadie se lo dice, nadie les explica. Que hay que ser. A lo mejor algunos no conocerán cómo se llama, pero si les explicas, sabrán que en su casa se practica, ¿no? Pero habrá otras que no saben ni que existe. ¿Por qué? Porque esto. Yo una vez、eh, comenté, creo en otro programa, esa situación de que hay, hay padres que creen que las escuelas están para educar a sus hijos. No. Al hijo tú lo educas en tu casa. La escuela lo instruye. La escuela lo prepara académicamente y sí le refuerza los valores que tú le das en casa. Pero la base. De la educación de los hijos está en casa. Claro, pues tampoco es este, obligación de la escuela venir a educarlos. Pero como... lamentablemente, Mara, hoy en día los papás creen que es obligación de la escuela educar a sus hijos. Sí, ve, y si no les gusta, pues van y arremeten contra la escuela, ¿no? Y pasa esto: de, pues para educarlo y para regañarlo estoy yo. Usarlo bien, entonces. Pues entonces, éntrele. Pues, pues entonces, éntrele. Y si le tienes que dar tus caques, ya se los digo. Yo soy enemiga de la violencia, pero a veces una cachetada s es que se la ganan. n e n t á n de acuerdo? Claro.、Y、entonces, este, dicen, dicen por ahí que más vale una cachetada a tiempo que. No, me ha s a i l arrepentimientos. Yo soy valísima para、pero、los refranes. O sea, más vale una nalgada a tiempo que mil arrepentimientos. Exacto. Entonces, bueno, se nos ha acabado el tiempo, chicas, y este, pues aquí nos queda claro que, que de entrada, que Harrison está sufriendo de un bullying constante desde que tiene, y aparte, lamentablemente, i n c l u s i v e de personas que para él deberían de significar esa figura de apoyo, de amor y de protección, empezando por ahí, y ahí es donde más duele. Y otra que en la escuela, pues, definitivamente las, las autoridades escolares están en la calle, y la amargura, porque aparte de que no lo detienen, lo castigan cuando se defiende, ¿no? Sí, exacto. Aquí lo, lo preocupante es esa parte, ¿no?、Uh -huh. En que son omisos, y entonces cuando no me dejas otra opción más que yo marcar mis límites, entonces yo soy el que termina siendo. Castigado, ¿no? Yo soy el problema. Sí.、Uh -huh. En vez de ser la víctima, te conviertes en el problema. Claro. ¿no? Bueno, pues、eh, yo, Harrison, quiero darte las gracias por haber venido aquí con nosotros y platicarnos tu historia. Y bueno, pues decirte que,、eh, pues ojalá de verdad que la escuela empiece a tomar cartas en el asunto. Gracias, tienes el apoyo de tu mamá. No, pues t e Yo les agradezco a ustedes por dejarme venir aquí y pues, también le agradezco a mi mamá que me ha apoyado en todo lo que pues, mi papá no me dio. Y pues espero que les vaya bien a ustedes. Muchísimas gracias igualmente, Harrison. ¿Chicas, algo más que agregar? Pues yo nada más, decirte, Harrison, que.、Eh, t o m e s conciencia que lo importante en la vida es quién eres tú para ti y que la grandiosidad de un ser humano se mide por su calidad humana. Y de verdad este, te felicito por, por tener el coraje, la empatía de venirnos a apoyar a hablar de que quizás con esto varios tomen conciencia de lo importante que es el que respetemos. Y de verdad te, te felicito. Y hashtag todos somos Harrison. Así es. Sí. ¿Algo más, chicas? Marilu. No, pues、eh, pues. Sí, Harrison, muchas gracias por, por haber venido a contar tu historia.、Eh, esperando de que p、pues, u esto e s dé un, un rayito de luz a alguien、eh, y, y pueda empatizar con tu historia y hagan modificaciones y cambios en su vida. Entonces, pues muchas gracias.、Eh, Y pues bueno, papás, pongan atención a sus m o c o n e t e s q u e están haciendo mal. Todos como padres tenemos áreas de oportunidad. Solo hay que poner atención un poquito, un poquito más a l o s c r o chaparros. Marilu. No, pues agradecerle a Harrison por tener la valentía de tomar un micrófono y ser voz de muchos niños que seguramente se pueden sentir identificados, pero sobre todo creo que esto es para generar. Conciencia en los padres y también en nuestras autoridades, creo que en tomar cartas sobre el asunto, en poder buscar herramientas、eh, para poder controlar esta situación y obviamente poder apoyar tanto a las víctimas como a los agresores, que seguramente también son víctimas、eh, de algún tipo de, de agresión en casa. Así es. Bueno, pues gracias a ustedes, chicas, también. Gracias, Harrison. Gracias a nuestro s Escuchas por estar aquí con n o s o t r o s Esperemos de verdad que esto haya servido para que algunas personas tomen conciencia.、Eh, si son buleadores o son padres de buleadores, que se fijen un poco en lo que están haciendo sus hijos. Y si son padres de un niño buleado, pongan atención. A lo mejor su hijo no les está diciendo mucho de lo que está pasando y está sufriendo en silencio. Entonces, hay que poner atención a las actitudes de nuestros chicos. Siempre hay un cambio. Cuando un niño está empezando a sufrir violencia, siempre hay un cambio. Hay que estar muy atentos a, a, los, a las reacciones, a las actitudes, al comportamiento de nuestros hijos, porque a lo mejor algo está pasando y no nos estamos dando cuenta. Entonces, gracias, gracias chicas, a las tres por, por acompañarme el día de hoy. Gracias,、eh, Harrison. Y bueno, pues. Los esperamos en, en una emisión más. Este programa se repite el lunes a las 9 de la noche. Recuerden, por si no lo pudieron escuchar o quieren que alguien, si llegaron tarde o quieren comentárselo a alguien, lunes 9 de la noche tenemos la repetición. Y bueno, pues nos dejamos en la excelente programación de e s t e r e o v o s e s MX y nos escuchamos en la próxima. Gracias y chao, chao. Adiós. you <music> ヘ perdido hasta las ganas de llorar。Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta: eso do el c e o a la izquierda. ゲッラメディオ、アラスデメタル。ああ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、e わ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、e わ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、う e うわ、うわ、うわ、うわ、う r t わ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、う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 2292-1047-66. Déjanos tu comentario o cuéntanos tu historia. Y te esperamos el próximo jueves a las 8:30 de la mañana para seguir dando voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Hasta la próxima. Transmitiendo desde Veracruz, Puerto, México. d e ャーの v m x の人たちの人たちの t たちの人たちの人たちの人たちの人た Programas especiales y más, mucho más. n e s t r o Voces MX, generando emociones. Emisora integrante de la Asociación de Estaciones de Radio Online más grande del planeta. Distrovoces MX, generando emociones.